Polizona FM En la Juega, en la juega. Las comunidades indígenas plantean el buen vivir como alternativa de vida que reúne la experiencia comunitaria de producción frente a las dinámicas económicas de exclusión del mercado. Su propósito es la búsqueda de autonomía y reivindicación que garantice el ejercicio político sobre el territorio. En este podcast quiero, a partir de la cosmovisión milenaria del vivir bien, buen vivir, transmitir la importancia de la lucha de las comunidades originarias, dando a conocer cómo plantean el ejercicio político sobre el territorio y la idea de nación. Origen de la movilización indígena en Colombia La movilización indígena en Colombia inició en 1971 a través de la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG, organización que permitió reunir a comunidades indígenas despojadas de sus tierras y desde las décadas del 70, 80 y 90 sus grandes objetivos han sido la recuperación de las tierras comunitarias y la construcción identitaria. Cuando los conquistadores llegaron al Cauca, provenientes de Ecuador, en cabeza de Sebastián de Belalcázar, se encontraron con un pueblo nasa estructurado. Con gobierno, con territorio, con sistema político definido y con mecanismos de justicia establecidos al interior de ese territorio. Y con la figura de los tres caciques que resistieron la invasión española en ese entonces, el cacique Juantama, la cacica Gaitana y el cacique Calambás, que fueron los que se pusieron al frente de la resistencia por los lado de de tierra adentro está aquí al frente de un territorio indígena que se llama Guadvalito donde hay Tres piedras inmensas y ahí están los petroglifos grabados, la escritura, las formas de convivencia, los ritos funerarios están plasmados ahí en esa piedra. Y está la cultura, las tradiciones, eh, la alimentación, las bebidas. Hay vestigios que dan testimonio concreto de la nacionalidad que en ese tiempo se estaba formando como pueblo Nasa y que con la llegada de los españoles la entraron a cercenar, la entraron a, a dividir y prácticamente casi que la extinguen, ese ejercicio de nación que nosotros veníamos planteando. La noción territorial nacional plantea el Consejo Regional Indígena del Cric. Cauca Cric hoy que agrupa 122 cabildos y 11 pueblos indígenas aquí en el Cauca, desde la costa pacífica hasta la cordillera central. Está planteando un ejercicio territorial todavía no consolidado como nación, porque el concepto de nación lo venimos trabajando más el pueblo nasa como tal. En términos de plantear una noción territorial respetando la visión y la cultura y las costumbres de los otros pueblos, estamos dando esa discusión y desde ahí se hace un planteamiento político en términos de la Xangualaquíhu, el gran territorio de los pueblos indígenas del departamento del Cauca. la minga? El significado de minga es diferente tanto en países como regiones. En Argentina y Chile significa reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. En Ecuador y Perú es el trabajo agrícola, colectivo y gratuito con fines de utilidad social. En Colombia la minga se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes sobre el trabajo compartido para el bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye. convocada además a campesinos, afrocolombianos, representantes de sindicatos, estudiantes y defensores de derechos humanos. El propósito de la minga es la movilización pacífica de resistencia como una forma de debatir políticamente la reivindicación y soluciones a los problemas que viven las comunidades. Más de 50 años Que me escribí las voces sin miedo En defensa de la cultura Y el territorio que protegemos Somos pueblos milenarios que aún resistimos La invasión Ganamos nuestros derechos Luchando contra la ofrección Bueno, yo, yo considero que los pueblos originarios tenemos una gran ventaja históricamente y es que nos fundamentamos en la reciprocidad, en el trabajo colectivo, en la minga, que la minga ha sido mal utilizada en este momento por algunos, le han dado la mala interpretación. Pero la minga para nosotros es el ejercicio del trabajo como principio colectivo. Es la palabra, es la figura, yo creo que es la noción de juntarse la que plantea como minga social y comunitaria, hoy que se vuelve un método de construcción social y política. Hacia el vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir, nace de la cosmogonía de los pueblos indígenas como estilo de vida fundado en la convivencia y armonía del hombre la naturaleza y todo cuanto existe sobre la tierra. Es un modo de vida que no responde a la lógica del crecimiento económico. Contrario a lo que se establece el sistema capitalista sobre la acumulación y el disfrute de los bienes materiales, el buen vivir apunta a una transformación que se corresponda con principios de convivencia, reciprocidad, armonía, respeto y preservación de la relación del ser humano con el medio ambiente. Así pues, suma kusai suma kamaña ñandereko todas ellas traducidas como buen vivir es la construcción de relaciones armónicas que modifiquen la concepción que actualmente el hombre tiene de la naturaleza es decir, que la naturaleza no sea vista como algo de lo cual saca provecho para el beneficio individual <risa> Una plataforma de lucha Somos TIC Los principios que nos juntan Somos TIC La dignidad de